Mis amigos, vamos al noveno inning. Magallanes le está ganando a los Leones del Caracas. Seis carreras por cero. Lerú a buscar la saña aquí en Valencia ante José Lobatón, Eduardo Pérez y Marwin González. Todo el parque observa de pie este partido que usted oye por RCR Deportes. La cuenta dos bolas, un strike, un out. El envío del e r ú línea que t r a p a el pitcher, se la pasa, va corriendo, pisa, no hit no room, mis amigos, no hit no room, mis amigos, y Anthony l e r ú se cubre de gloria en el José Bernardo Pérez de Valencia y tira el juego sin hit d i carreras, número 16 en la historia del béisbol profesional venezolano. Todos los peloteros del Magallanes han salido al terreno de la r i No hit no run mis amigos, Antony l e r o u le propina a los leones del Caracas, g i n e r g a r c i a Momento histórico acá en Valencia, momento histórico el que se vive cuando Antony l e r o u logra este no hit no run, el tercero en la historia de los navegantes del Magallanes, el primero del Magallanes sobre los leones del Caracas y faltaba la gran jugada, un b a t a z o fuerte de m a r u i González. la gran atrapada para Leroux quien él mismo fue a primera base para completar el doble play. Anthony Leroux se cubre de gloria hoy, 21 de noviembre del 2010, y le tira no hit.